107.5 FM Stereo Su programa Guerreros del Arco Iris Junto a Vicente Moyano Rojas Y Esteban Villar Un gran equipo para defender La Pachamama La mejor música Datos de interés Grandes invitados Al rescate de nuestra cultura Y de la Pachamama En Guerreros del Arco Iris Una gentil presentación de Sergio Pachamama Aguilera, el sensei de las plantas. Feria de los días miércoles en Eduardo Cordero, los días sábados en Santa Elena. Sergio Aguilera presenta su programa, Guerreros del Arcoiris, junto a Vicente Moyano Rojas. Y Esteban Villar, todos los miércoles, sí, a partir de esta hora, de las 20 horas, en Radio Puente Alto. Su programa, Guerreros del Arcoiris. Bienvenidos a la música de la Pachamama una nueva hora ha comenzado en radio Puente las... la radio Puente alto sí. en la rey de tu vientre deposito mi cuerpo pachamama y en la rey de tu sangre riego con sangre de mi sangre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 Camisaraki Gilatanacas, Camisaraki Cuyaki Tanacas, hermanos, hermanas ¿Cómo están todos ustedes? Por el 107.5 en Frecuencia Modulada y a través de nuestra línea en todo largo del territorio. Ya les voy a dar para que se conecten también o si quieren también mandar este corredito a alguna parte donde quieran que nos escuchen esta noche es Radio Puente Alto Punto Radio Stream 321.com Ya, no olvidarse eso. Ya después le doy el otro para que nos puedan escuchar en todas partes donde ustedes quieran escuchar esta música tan agradable que tenemos hoy día. Bueno, hoy día los controles no está nuestro amigo Esteban porque Esteban eh, va, va de viaje junto a varios más compañeros del Club Andino Unido puente alto del capa van a hacer su, eh, su su curso invernal y que obviamente no lo pudieron hacer en el cajón porque no hay nieve se fueron al sur ya así que un saludo afectuoso desde aquí desde el programa guerrero el arco Iris para el club andino puente alto y esta cantidad de jóvenes que se está haciendo profesionales de la montaña ya con mucho respeto hacia la seguridad Pero esta noche nos acompaña un antiguo compañero de labores como es eh, Sebastián Herrera que viene a reemplazar a Esteban y ojalá también tenga ganas de quedarse. Así que lo vamos a saludar, a ver si tiene micrófono para que salude, para, para saludar a, a Sebastián esta noche. ¿Cómo está Sebastián Camisaraki? Eh, muy buenas noches a todos los interlocutores de Radio Puente Alto. Aquí estamos una vez más apoyando eh, el rescate de la música antigua de raíz y bueno, que nos llena todo nuestro corazón día a día. Un saludo para todos. Bien, gracias, muchas gracias por, por acompañarnos esta noche y ojalá también sea volver a ser parte de este equipo que es un equipo muy bueno el que tenemos aquí en Guerrero del Arcoíris junto a Sergio, el gurú, el sensei de las plantas, no se olviden, ¿eh? ...que él es uno, un, un guerrero más... ...vamos a la música, les parece... ...con nuestra primera pauta musical... ...y hoy día con un programa... ...enterito... ...porque tenemos toque que a las 12... ...así que... ...vamos a disfrutar de la música esta noche... ...como se merece después de, de esta larga pandemia... ...Arak Pacha... ...y un tema pero... ...hermosísimo... ...en ritmo de albazo ...Inmortal... ...se llamaba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 de huemules, de venados y dios los aliados naturales del hombre ancestral ¿dónde están la anaconda, el cóndor y el jaguar? esta tierra se está quedando esteñida se van perdiendo los colores la vida sin el bello plumaje del papagayo y el quexal los pueblos indios te quieren recuperar a vía yala vuelve aquí vieja igra sagrada de plumas doradas regresa aquí los jóvenes te quieren recuperar a vía yala Vuelve aquí, deja ahí la sagrada de plumas doradas, regresa aquí. Los hijos del sol te quieren recuperar a Via Yala. Vuelve aquí, deja ahí la sagrada de plumas doradas, regresa aquí. Vuelve aquí, deja ahí la sagrada de plumas doradas, regresa aquí. Vuelve aquí, deja la sagrada de plumas doradas, ahí estaba nuestros amigos de Araq Pacha, ¿ya? con inmortal. Este este de la, una producción que, que hiciera ¿cómo se llama Araq Pacha junto a Eric Maluenda, ¿ya? Así que eh, el Sergio ya lo sacamos al aire. Eh, estamos ahí Estamos ahí, eso. Oye, tenemos el llamado al aire. Se levantó, se, se despertó temprano. Eh, vamos a ver si podemos conectarnos ahora con nuestro amigo Sergio, que está al teléfono. Estamos haciendo todo lo humanamente posible porque... Tienes que levantar el, el cosito. El de ahí. No, nos haga Ya. Ahora sí. Ahora sí que sí. A ver, veamos si está, está en sintonía. ¿Se fue? ¿Está? Dile, Aló. ¡Aló! ¡Aló, Sergio! Hola, Vicente, Moyano Roja. ¡Qué bien! Has aparecido ahí tu voz espectacular que tienes tú. Bueno, hoy día encontramos la cortina, hoy día salió, hoy día lo encachamos después de do, dos años de pandemia. Eso fue lo que me motivó. <risa> Un 7 para Juan Carlos. No, si le Juan Carlos no la ha grabado. Eh, está tan mal hecha, Oye, es, vamos pelando ya. Claro, ¿Cómo está como... haciendo clase hasta ahora Juan Carlos? Lo podemos pelar. Mira, lo sí. que pasa es que él dice Esteban Villar y él sí. no es no es Esteban Villar, es Esteban Villa. ¿ya? ¿Ya? Que tiene cabeza Villar ese, otra cosa. <risa> No, pero en todo caso, Villar es un asedido español, hombre. Pues que no cae aquí, nosotros somos más indios. Oye, Gracias, señor. Sergio, bueno. eh, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo, cómo ha ido el progreso de, de tu trabajo y también de tus compañeros? ¿Cómo has visto tú, después de la vuelta a esta fase 4... ...el tema de la feria... ...que algo que nos importa mucho... ...y a todos los puentes altinos... ...y a todas partes... ...porque en realidad la feria es como parte... ...del folklore ...sobre todo en este mes del folclor... Bueno, mira... Eh, ...no me puedo quejar... ...ni bien ni mal... ...no me gusta jactarme ni tampoco llorar... ...¿entiendes? Ya... ...pero eh, ha estado un poco lento... ...como que la gente no sé... ...no se atreve... ...está media desfinanciada y ahora algunos piensan que por ejemplo no nosotros lo seriance que ahora son muchos días, al principio eran muy pocos. ¿Ah? <risa> Entonces, bueno, eh, hay que conformarse y darle tiempo al tiempo, ¿cierto? Si sí, la verdad que hay mira que mirar, hay que mirar que el Señor hizo el mundo en 7 días y uno de descanso. <risa> nosotros llamamos dos años de descanso. Oye, oye, no sergio yo también un poco comparto uno como comunicador como comunicador como comunicador social único comunicador social más que nada sí. uno tiene que informar y a veces uno vive como como a 200 por hora no se da cuenta lo que está lo que está pasando alrededor ya pero quiero, quiero decirte que esto de la, de la pandemia ha traído un montón de cosas por mala pero también cosas buenas ya ahora el, el tema de las cosas malas es que han habido pérdida de empleos ya que eso hace minimizar el, el, el gasto del hogar ojalá de vida humana una de esas que es la más importante de todas porque yo creo que nuestros nuestros hijos nuestros nietos eh, vamos a tener que contarle o ellos van a tener que contar más bien dicho a su, a su a sus nietos el haber vivido bajo una pandemia algo que nosotros no la teníamos como escrita en la Biblia o poco menos nunca habíamos dado cuenta de eso lo más cercano que tuvo Chile fue la tuberculosis por allá por los años 50 entonces eh, esas generaciones ya no existen entonces qué pasa que para nosotros era todo nuevo y Y bueno, yo quiero, hoy día ya que tú estáis hablando este tema y te estáis poniendo al tapete, que es el tema que le ha dolido a los microempresarios, le ha dolido a los trabajadores, en este caso a los feriantes, por, porque nos, está, nos estaban preparados para para una cosa como esta, pero también veámosle el lado positivo de todo esto. O sea, gracias a que, no, no es lo que nos dijeron, que éramos la mejor salud de todo el planeta, eso no están así porque humanamente yo creo que son los mejores del planeta, pero equipo en equipo estamos al debe y bueno, hoy día los hospitales han demostrado la capacidad de profesionalismo que tienen cada uno de ellos para poder haber soportado una pandemia sin sin haber sabido mucho del conocimiento de este virus que todavía está mutando, que todavía está haciendo daño. Así que Comprendo un poco el dolor de, de tus compañeros ferianos en esta noche eh, Sergio. Oye, eh, también tenemos que pensar que esto es algo mundial y parece que no hemos tenido tanta muerte como en otros países será porque nuestro país está más alto, lo protege la cordillera o algo así. Quizás algo algo en tiene que ver con por... Ahora, algo ahora, del clima ahora sí lo, lo malo lo malo es que este pandemia Mal, no sé cómo llamarlo Se los lleva a todos sin mirar de edades Lleva niños, adolescentes Adultos, ancianos De todo Según me parece los pilla mal parados O somos algunos más débiles que otros Tenemos menos defensa Y yo pienso que lo mejor Para que la pasemos adelante Los que podemos pasarla si Dios quiere también, es cuidarnos nosotros y también respetar el cuidado de los demás. Bueno, a eso también iba porque quizás eso también ha minimizado la visita a la feria porque la gente, sobre todo, usted sabe que eh, nuestra, es temerosa, nuestra ¿no? población es generalmente adulta o adulta mayor, ¿ya? Claro. En Chile hay muy poca juventud. Entonces, claro. ¿qué, ¿qué pasa? Que es la gente que se debe de cuidar porque muchos de ellos... Eh, alguna gente hoy día no se puede hablar de abuelo no olvidado no hay abuelos que todavía están muy vigentes que pueden trabajar que pueden desarrollarse entonces se prefieren cuidar así que quizá eso también ha sido la, la falta de gente en, en las feria libre pero también si lo vemos por el lado de salud es mejor todavía porque no hay contacto ¿eh? entre sí, personas no importa tenemos que ir a poner la tercera vacuna de refuerzo <risa> para salir adelante así es pues así que Entonces... vo volvamos a repetir eses ese, como se llama ese aplauso virtual para todos los, los funcionarios de la salud de todo chile de las atenciones primarias y también de los hospitales ya y también de los hospitales particulares porque aquí todos los monos han bailado para poder sostener esta pandemia en chile Pero como sí. dice Sergio, tenemos que cuidarnos, seguir con la con la mascarilla, seguir, seguir con el distanciamiento, eh, seguir protegiéndonos. Porque no porque no hayamos vacunado estamos libres de pecado. ¿Mm? No, de ninguna manera. Sí. Sergio, esta noche, para que esta gente linda que nos escucha en todas partes de, de, de la comarca y de otras comarcas más, puedan disfrutar de tu bolero. ¿Cuál va a ser tu bolero? Eh, Quiero un bolero de un señor mexicano fallecido. ¿Ya? De poca estatura, pero enorme de sentimiento y corazón, don Armando Manzanero. ¡Qué lindo! Y, ¿Y, ¿Y el tema? La canción se llama Aquel Señor. ¿Aquel Señor? Se lo voy a dedicar a mi amigo Abdón, sin saber todavía qué es de él y de su pareja. Ya, ojalá Ellos que... No estoy Oye, escuchando. eran solitos yo no tenían hijos. dice que, según me contó la segunda vez, se habían casado un poco tarde, no sé, no sé más, pero igual es un hombre que lo he extrañado porque no lo veo, ni en la feria, y no sé nada de él. Pues. Bueno, ahora están los canales de, de la red de aquí, de Los Guerreros, para que haya sido don Abdón, que sí, es fiel es auditor vi, nuestro. Hoy vi a tu, amigo, a tu amigo José de sí. Pirque, ¿Sí? Y también vi al amigo Claudio de los Aija, así se ya, llama. sí, sí, ahí ya. Ay ya. Y, y me disculpo por no ir a lo a lo de las empanadas porque hoy tengo un hijo de cumpleaños, el primero de diciembre. Oiga. Mi hijo Jesael cumple 36 años. Pero no se preocupe, sí, si yo lo que me interesaría es que usted fuera y las comprara y las disfrutara usted para no, que no. para que las pruebe esta esta rica no, no, no, no, empanada. Hechas por la Susana, que le atienden en la foresta, ¿ya? Así que, para que haga sus pedidos para este 18. Oiga, si yo las quiero degustar junto a usted y el chico del villar, pues. Ya, el chico del villar. <risa> claro, se está aumentando la población porque hoy día nos, nos llegó un nuevo guerrero que, que es antiguo, que a lo mejor no sé si acordáis, el Sebastián Herrera. Ese señor que se dedica... También está con nosotros, pues de, desde día en adelante somos tres. No, pero ¿cansa? No, él es eh, músico también, de la música andina. Ah, qué bien, pues. Si yo el otro día haciendo un un reparo... Ya, ¿Ah? ya. Eh, me acordaba del Manguera. Hoy día lo vi, hoy día lo divisé. Me acordaba de tus otros amigos, eh, Kilimanjaro. Kilimanjaro, el Gino, el Gino eh. Galgani. Y me acordaba de otros que siempre tú nombrabas, amigo tuyo. Parece José, que José Pepe Calderón. Vieja. Parece que algunos de Casas Viejas también, ¿no? De Casas Viejas tengo hartos amigos, los Enrique, están allá. No, de, de los que tocaban. Ah, ¿no? sí, pues ahí está el Maiti, está el Chile, que son del grupo tallasal Hay muchos músicos. Claro. Oye, eh, pero si tú quieres ir... ...a encontrarte con estas ricas empanadas fritas... ...es en La Foresta... ...¿ya? ...en la calle El Roble... ...¿ya? ...ahí está la... ...aline empanadas fritas... ...¿ya? ...para que puedas degustarlas... ...¿vale? Perfecto... Vamos ...ya pues. ...nos vamos entonces Sergio... Te, ...me agrada mucho haberte saludado... ...y nos vamos a... ...a tu bolero de esta noche... ...junto a este gran... ...eh... ...este gran... ...autor... Usted. ...autor autor porque sí. le, le compuso canciones a mucha gente. Sí, ¿Ya? era cantautor. Sí. Y me despido de ti, te doy las gracias a ti, a Esteban, ya tuvo tu programación. Se Sebastián. Que, que todos se cuiden. Ya, compañero, usted vayan también. Vayan a la feria, vayan a la feria, miércoles, martes, sábado, domingo, jueves, viernes, vayan con mascarilla con dinero ya compañero, gracias, bendiciones chao Hayaya. chao Esteban Sebastián ah, de veras Sebastián también ah, acostumbrado bueno, vamos al bolero entonces con, con este a, a gran amigo Armando Manzanero ¿Qué pasaba? ¿Qué? ¿Por qué mm, no te llevaba? Le tuve que decir que no te veo más, que ya no sé de ti, que te fuiste de mí. No le pude mentir, pues flores otra vez no le he vuelto a comprar. camino que solíamos andar donde las aves al mirarnos se ponían a cantar los árboles aún se inclinan para verte caminar y todo queda triste cuando ven que tú no estás aquel señor quien nos deseará que fuéramos dichosos me quiso consolar cuando miro que yo me ahogaba entre sollozos me dijo que tal vez mañana volverás o que quizá algún día a mi lado estarás y será cuando entonces las flores que me vende yo le vuelva a comprar Aquel Señor, aquel Señor. No, se te, te metió otra se te metió otra vez. ...bórralas de... ...hay fantasmas y fantasmones... ...aquí en el programa... ...Guerrero del Arcoiris... ...y estaba este Armando Manzanero... ...a ti señor... ...este bolero tan lindo... ...y cortito pero lindo... ...ya... ...de que nos dedica como siempre... ...nuestro amigo... ...Sergio... ...el gurú... ...el sensei de las plantas... ...oye, yo andaba buscando... ...pero ya le aseguro... ...que el 26... ...o 20, 25 o 26... Sí. se presenta y esta siguiente agrupación en el Movistar Arena me refiero a la agrupación Iyapu que va a celebrar sus 50 años así que para que puedan comprar el, el concierto del día 25 tengo entendido que ya era y están por una nueva un, un nuevo día que es el día domingo eso es hermoso mire hermoso por muchas razones primero de todas porque es Iyapu ...porque esta agrupación... ...yo creo que mucha gente... ...esta noche va, va a pensar como yo... Eh, ...es una agrupación que la sentimos del pueblo... ...que eh, de alguna u otra manera... ...ha estado en las buenas y en las malas... ...junto a Chile... ...en las cosas que... ...que le duelen a Chile... ...y Apu ha apuestado... ...así que es un grupo consecuente... ...históricamente también consecuente... ...entonces... Eh, ...que el cariño que siente la gente... ...por este grupo... Al poder llenar dos veces una sala en pandemia, aunque estemos en fase 4, es, es algo hermoso. Eso es, habla bien de los jóvenes, habla bien de estos cambios culturales que debieran de haber y ojalá que sean. Porque la música chilena y los músicos chilenos y el pueblo chileno está al debe con la música chilena. Eso es. Así que a retribuir lo que los músicos chilenos hacen por nuestra patria. Así que todos a llenar el Movistar a Arenas para ver a esta agrupación. Esta noche para calentar motores, Morena Esperanza. Ahí estaba Iyapu, esta gran agrupación que el 25 y 26 de este mes de septiembre eh, tiene sus conciertos acá en Movistar Arena. Oye, y también, bueno, eh, que la edad más grande, una, un 18 más, sin que los folcloristas puedan tener eh, el trabajo, el sustento. Ojalá que pase todo esto muy pronto para que el próximo año volvamos a hacer los mismos que fuimos. Y que va a haber una cultura, claro que va a haber una cultura hoy día, después de todo esto, lógicamente que sí. Saluditos esta noche para quienes, para quienes nos siguen, para quienes nos siguen siempre. Bueno, se trata de nuestro amigo Daniel de Dechamps, que nos está escuchando por allá en la Nonato Costré, acá en la comuna de Puente Alto, y también nos está escuchando la Pablita, desde la sexta región ya ahí está atenta a escucharnos y un saludo muy fraternal para ti Pablita que ya te estás haciendo una guerrera de la rescoiris ya bueno la siguiente agrupación se la, o la siguiente tema se los vamos a dedicar justamente a nuestro amigo Daniel de Champs y también a nuestra amiga paulita que nos está saludando a través de nuestro Facebook a través de nuestro Whatsapp bien bien Vamos a escuchar a una gran agrupación que estuvo hace un tiempo en nuestro programa, Yo y hoy día la recordamos, se llama Jack Tamari, con A Mi Pueblo. Ocurrirá. El paisaje de colores y fiesta El desierto sus nostalgias trae Mar y esta noche con nosotros a mi pueblo está morenada con toda la fuerza del sol para nuestros amigos que nos, que nos siguen para nuestros queridísimos auditores ya que esta noche están a través de, de la línea y también a través de la sintonía de Radio Puente Alto para toda la provincia cordillera y también para todos los alrededores ¿ya? Es bonito eso cuando logramos empezar a ser amigos y ojalá podamos luego, pronto cuando esto pase del todo poder formar un, un club Guerrero del Arcoiris, que hagamos cosas que nos juntemos, que podamos disfrutar de la naturaleza pero también que podamos producir cosas que, que, que podamos ir a un colegio, por ejemplo a enseñar a los niños lo que es la radio que algo súper lindo súper lindo, se imagina usted lo hermoso que es poder comunicarse con todos ustedes a través del 107.5, durante tantos años, detrás de un micrófono para poder decirle a ustedes lo importante que es cuidar, cuidarnos primero y luego cuidarnos en plural. ¿Y cómo los podemos cuidar? Bueno, cuidando nuestro entorno, cuidando la naturaleza, cuidando las aguas, que hoy día, qué triste es tener que decir todo lo que es ...hemos tenido que hablar en estos días... ...ya... ...lamentablemente... ...la sequía... ...nos aflora por todas partes... ...y... ...vamos a empezar a ser racionados... ...acuérdense ya, ...muy pronto... ...y eso va a traer muchos... ...muchos problemas... ...así que... ...tratemos de ir cuidando... ...este elemento... ...nosotros... ...con ejemplos... ...simples... ...y enseñándole a nuestros hijos también lo importante que es... ...estos elementos que además nos dan la vida. Bien, vamos a seguir cantando, decía por ahí un, un amigo mío... ...porque la tierra lo merece. Vamos a elevar el canto andino esta noche hasta nuestra comuna... ...hasta Puente Alto para sacar lo mejor de Puente Alto de la música andina... ...y mostrarlo esta noche... ...a mis grandes amigos... ...los Cóndor... ...o más bien dicho... ...los My School de Puente Alto... ...junto a mi amigo José Pepe Calderón... ...y esta gran agrupación... ...que lleva muchos años en nuestra comuna... ...My School... ...homenajeando al minero... ...pero no a cualquier minero... ...al minero de la piel morena... ...al pirquinero... ...esta noche... ...pirquinero, piel morena con más Q de Puente Alto. La ciudad de la nación Sus manos callosadas No sientan frío ni calor Con chuzo, casco y pala Al piquinero al socavón Con chuzo, casco y pala El piquinero al socavón Hombre, piel morena Surcos marcados por frío y sol que la tierra, con la esperanza en el corazón. Hombre fiel morena, surcos por frío y sol. Que bajan a la tierra, con la esperanza en el corazón. Que bajan a la tierra, con la esperanza en el corazón. Encontrar pirita de sol En la piedra verde musgo Buscando el oro con grande sol Sus hombros ya cansados El hombre rudo y soñador Regresa a la superficie A dar las gracias a Dios Regresa a la superficie A dar las gracias a Dios Hombre fiel morena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 Ahí estaba la agrupación My School de Puente Alto con este pirquinero piel morena. ya Y, le, y la voz confundible de, de mi gran amigo Gino Galgani. En ese tiempo grabó él, ahora es de Kilimanjaro. Le mandamos saludos también a, al Ginito. Oye, lo están escuchando más amigos, así que les vamos a mandar saludos. Bueno, nos está escuchando no, mi compañero de, de Cordá y además del club Andino Puente Alto el señor Patricio Lillo que está en sintonía esta noche junto con otro también baluarte de nuestro de nuestro club como es nuestro amigo Juan Carlos Paez, periodista ya que algún día pues algún día Patito lo vamos a invitar al programa para que venga a conversarnos de tantas cosas pero es bonito poder tener un amigo además periodista, así que un saludo para ti Juan Carlos que Paez que, que esté muy bien esta noche y gracias por escucharnos pues gracias por hacerte eh, fiel radio escucha de, de programa del programa guerrerote el arco Iris. bueno vamos eh, esta noche como tenemos un poquito más de, de tiempo ya eh, contarles qué eh, las cosas que pasan Hoy por hoy, ya las cosas que pasan en la vida diaria con respecto a, a la gente, a la gente como nosotros, nosotros somos una radio que está muy cercana a la gente, son unas radios comunales, son la, las radios principales que están muy cerca de los vecinos y de los problemas que los vecinos le acongojan. ya A veces los problemas uno cree que son en, en, en la comuna nomás, y se martiriza, y pero les quiero contarles que cuando uno ve más allá de la comuna, se ven problemas aún mucho más graves. Yo creo que uno de los problemas más graves que podríamos tener en estos momentos, creo que... es que podamos ver seguir creciendo Puente Alto. Eso es una de las cosas como Puente Altino yo deseo, que podamos seguir creciendo como Puente Altino. Que... Esto que ya es irreversible, que que es la sobrepoblación y que lamentablemente está enmarcando a comunas como la Florida que se está llenando de edificios y lo que va a pasar también en Puente Alto Futuro que van a ser edificios los que no embarguen bueno, que estén también hechos esos edificios de acorde a la gente que va a habitar en él. Dijo esto porque hoy día está muy en boga los, los las catástrofes en altura me refiero a incendios y a veces no están autorizados los edificios con su red de incendio y toda su protección y es bueno que si se va a construir yo me yo estoy poniendo este tema porque es un tema que le vuelvo a repetir yo no voy nunca a santiago pero tuve la, la oportunidad de viajar ayer Y, y me di cuenta que como la florida, por ejemplo, ha cambiado totalmente, sí. Toda esa florida que quizás quizá algún día conocimos con áreas verdes, ya no existe cemento y a Puente Alto le va a pasar exactamente eso. Y a veces nos preguntamos ¿por qué no llueve? Podría ser una la hipótesis justamente el cemento, pues chiquillos. El efecto rebote del sol, el calentamiento que produce el cemento, hace que las nubes desaparezcan del mapa. Entonces lo que teníamos los años 80, o los años 70, donde Puente Alto, por ejemplo, era de grandes lluvias, abril lluvias mil, pero se secaba rápidamente. Hoy día a causa de este elemento que es el cemento, bueno, están también causas que son que tienen que ver con el calentamiento global. Aunque ustedes no, no lo crean, pero es cuestión de que estos calores que vamos a tener en verano se van a ver mucho más ...más el efecto en el cemento... ...cuando ustedes vayan en el vehículo van a ver el calor como irradia... ...y eso hace que las nubes se disipen también... ...creo yo, no soy experto pero... ...yo creo que no, no hay que ir a Harvard para no darse cuenta de eso... ...entonces tamoles de cemento también tienen que ir de acorde... ...a la gente que vive en esos lugares... ...que son los accidentes de altura... ...incendios por ejemplo... ...que no tienen las protecciones... Ojalá que sea una buena construcción la que se empiecen a hacer. Porque irreversible lo que se viene a Puente Alto. Imposible que no vaya a pasar lo que le pasó a La florida vaya a pasarle a Puente Alto. El progreso trae muchas cosas buenas, pero también trae muchas cosas malas. Bueno, vamos a la música, ¿les parece? Ahora vamos a saltar de comuna. Nos vamos a ir de Puente Alto. ...a viajar al otro lado del río Maipo... ...que entre paréntesis no trae nada de agua... ...pero ellos se hacen llamar Los del Maipo... ...vamos a escucharlo esta noche... ...a nuestros ami amigos de Pirque... ...ya que conforman esta gran agrupación... ...de mi amigo Ureta... ...ya... Eh, ...Los del Maipo... ...esta noche con... ...Los del Maipo... ...además María Mulata... ...y esta canción de por qué. Ahí estaban los del Maipo, que son los de Pirqué. <ríe> Oye, bonita canción, ¿eh? Bueno, tienen hartos temitas los chiquillos, también están sacando un disco, así que... Eh, bueno, ahora que ya se puede, con aforos, ya, y con todas las actividades cuidados, vamos a empezar a invitar ya a los grupos de nuevo para que vengan a contarnos todo lo que ha pasado durante la pandemia. Muchos de ellos han grabado, muchos de ellos han dado la oportunidad para poder grabar ...ya, así que muchos de ellos tienen producciones nuevas... ...así que vamos a hacer todo un circuito... ...ya vamos a conformar bien el grupo de Guerrero el Arcoíris... ...como programa... ...para empezar a invitar a todos nuestros amigos... ...que vengan a compartir con nosotros... Lo que, ...lo que fue esta pandemia... ...guardados... ...pero muchos hicieron música... ...virtual... ...ya, así que... ...y otros que crearon también... ...que les dio la posibilidad para crear... Eh, bajo esta pandemia van a haber muchos muchos autores que se van a inspirar en, en un montón de cosas porque esta pandemia tra está trayendo también problemas muchos problemas mentales, disoluciones de matrimonio, peleas de familia, etcétera, eh, incluso hasta feminicidio, incluso. Así el tema da para para hablar harto, de verdad. Todo lo que ha estado pasando a causa de este Tremenda, tremendo virus que nos ha atacado a todo el mundo y que en algunos países ha hecho estragos terribles. Y a veces ha sido por la irresponsabilidad de quienes la conducen. ya Y ahí hay que sacarse un poquito sombrero también con, con el país de Chile. No todo es negro, chiquillos. No veamos todo negro. No es bueno ver así. Hay que ir ampliando la visión. Eh, vivimos en un país que donde todos somos importantes ya toda la gente merece el respeto ya eso tenemos que enseñarle a los hijos porque es eso, cuidar una verdadera democracia todos podemos tener pensamientos diferentes ya sean religiosos políticos pero con respeto todo todo puede ser posible y todo es tolerado todos tolerado de verdad las faltas de respeto son las que a veces que la gente echa la mano a todos en este caso por ejemplo a los políticos no todos los políticos son corruptos no todos los políticos son flojos no todos los políticos andan hablando eh, como se llama este prometiendo cosas que no que, que no cumplen demagogos no todos son iguales no echen a todos en una misma bolsa hay políticos tanto de derecha como de izquierda que son transparentes y que lo han demostrado y ojalá fueran eso los que dirigiera el país los transparentes los que no están metidos los que no han untado las manos en, en, en, en el cofre para dañar al pueblo eso es lo que deben dirigir al pueblo los que están más limpios así que no generalicemos siempre ya siempre viendo el lado positivo los guerreros le siempre siempre le, le indicamos a ustedes que es importantísimo pensar en positivo ya no todo puede ser negativo hay cosas que uno no las puede tolerar, pero no todo y lo que no van a tolerar mis auditores que yo hable mucho y que ponga música eso es, vamos a dedicarle a nuestros amigos peruanos esta noche porque también en este programa el pensamiento es bolivariano el pensamiento es no más fronteras Sudamérica una sola seríamos un gran continente, de verdad riquezas tenemos al por mayor lo que tenemos que hacer es aprender a respetarnos también como hermanos nuestros, nuestros hermanos peruanos, nuestros hermanos peruanos. Esta noche son representados por una gran agrupación de música andina, tremenda agrupación en el Perú. Me refiero a los Chopscás, que nos van a interpretar Amor Perdido. ¿Qué les pareció? eso eran los Chopska de el Perú con esta tremenda eh, tremendo caporal, ¿cierto? Ya, tremenda saya caporal con amor perdido. Yo se lo digo a mis grandes amigas peruanas que yo tengo que... Bueno, gracias a la, a la Carinita aprendí a conocer esta agrupación y también esta canción, ¿no? ¿eh? Porque era muy recurrente en ella. Así que le mandamos un saludo a la Carina... Eh, yo le digo el nombre de la, de la... ¿Cómo se llama? De la mamá. La Karina Alvarado Rebaza y su hermana y su mamita que están acá en Chile trabajando, laburando y ellos son de el hermano pueblo peruano. Esta noche, un cariño especial para todos ellos. Vamos a vamos a viajar. Le, le invito a viajar por aquí, por, por todas partes de Chile para traernos una gran agrupación. Ellos son de Antofagasta, ya... Y pónganle mucha oreja porque es un tema bien antiguo, pero no deja de no sorprender lo importante que es. Se llama siglo de Espera y lo toca la agrupación Punahue de Antofagasta. y me doy sangre cayendo como una lluvia que entra en mí que me transforma y no deja sentir Veo ¡Oh, eh, oh! niños abandonados la droga joven matando la realidad no queremos vivir lo material no nos deja sentir El país no se quiere con conmigir ni con guerras ni fusiles se construye con trabajo y con paz con la alegría de los que vendrán El horizonte verá, el horizonte verá. Y el horizonte verá. Punawe esta noche con nosotros desde Antofagasta con este siglo de espera. De verdad que Muy bonita letra, muy bonita composición. Siempre muy vanguardista esta letra, de verdad. Porque muchos quieren el poder y no saben para qué tenerlo. Imagínense aquellos militares de ahora, del siglo 21 que decidieron robarle al Estado para sustituir de los intereses de nuestro pueblo para ellos intereses propios. Qué feo, ¿no? Qué feo que la historia de Chile los va a condenar. ¿pú? ¿Ya? Cuando el ejército de Chile era lo más sagrado que tenía Chile, se ha ido desporramando gracias a los mismos eh, generales cómplices de ahí ya, que han sido. No tanto los, los militares también, ya ahora ya es prácticamente todas las la fuerzas armadas y, y, y de y de orden las que han incurrido en cosas tan feas. Qué feo para las instituciones, qué feo para aquellos verdaderos militares para aquellos verdaderos eh, carabineros que entregan mucho su vida al de, al, a salvaguardar la vida de otros y que lamentable hoy día son vapuleados por, por alguna gente corrupta que no pensó en los demás, sino en intereses propios. Son cosas que pasan en nuestro país, ojalá que se vayan desterrando, ojalá a través de esta nueva constitución puedan cambiar, ...para que nunca más en Chile vuelva a haber ese tipo de corrupciones... ...porque corrupciones van a haber siempre... ...y corrupciones también van a haber... ...ya, ya estamos claro, claro de eso... ...pero cuando es de algo que es prácticamente la identidad de los pueblos... ...como son sus fuerzas armadas... ...pero no mezclemos aquí tampoco... ...ya, esa es la idea... ...son algunas manzanas podrías... ...no todo no todo el canal... ...es la idea... ...hay que siempre pensar en el futuro... ...que las cosas pueden cambiar... ...yo lo que haría para el ejército como castigo... ...si yo fuera presidente... ...no le daría más plata para que compre el tanque... mejor haría buenos hospitales... ...y excelente educación... ...y a los que tendría con... ...con buenas eh, jubilaciones... ...serían los profesores... ...a todo el magisterio... ...porque son ellos los que hacen... ...que el pueblo crezca... ...de ellos depende... ...la conciencia de los pueblos aprenden en la sala de clase aunque aunque hayan sacado la educación cívica, los profesores siempre han educado, aunque sea detrás de la cortina, ellos siempre han dicho la verdad. Así que yo si fuera presidente, obviamente nunca lo voy a hacer, pero si alguien está por ahí quiere ser presidente, recoge el, recoge el guante, qué bueno sería poder reconocer a los profesores como se les reconocen en otros países, como doctores, porque la verdad que son verdaderos doctores. Sobre todo con, con como hoy día se educa. Vamos a la música porque se nos está pasando la cortina. Vamos a la música ahora con una gran agrupación. Todas ellas mujeres esta noche con nosotros. La agrupación Nehuen y este Colibrí. Sí, Colibrí. Vale, te voy. Yo tengo un colibrí Que triste muere de desamor Su vuelo detenido, cuenta una flor La luna ruya y el dolor Sí, para mí como acá Vall aerospace, yo tengo El tiempo canta un fregón La vida tiene a su favor La tierra canta, seca el color La tierra canta, seca el color La tierra canta, seca el color Pucha, se le metió el supay por ahí, no pudimos seguir escuchándola, pero pero ya pronto las vamos a tener y vamos a tener toda su música ya almacenada en el computador para poder escuchar esta gran agrupación de mujeres, de bueno, creadas en el pedagógico, todas profesoras, así que justo quisimos poner este este tema cuando aludimos justamente a, la, a, la, a los profesores. Oye, eh, vamos a ver si está nuestra amiga en línea y nos puede llamar, pero para darle el datito, ¿el datito de qué? El datito de las empanadas, pues chiquillos, se acerca el 18 y se vienen las empanadas en todas partes, se fabrican, pero no en no como en este lugar. Así que les quiero invitar a todos los guerreros del arco iris a ayudar a esta amiga que está emprendiendo, ya mi amiga Susana, quien los está esperando en la calle Los Robles, 790, Villa La Foresta, Puente Alto, entre las calles Coquimbo, Coquimbo, y me ah, parece que se me perdió la, la dirección, y Malebrán, ¿ya? Coquimbo y Malebrán, ustedes pueden ubicarla en Los Robles, 790, ¿ya? Y también pueden llamar Para pedir sus pedidos ya que ya los vayan preparando para este 18 para cuando se van a juntar en sus casas con el aforo que indica la autoridad y vamos a tener que hacer caso acuérdense ya le doy el teléfono de susana ya para que le puedan pedir usted eh, esa petición de empanaditas fritas súper ricas que tiene en diferentes formas y estilos su celular Ya saben, más 5, 6, 9, 4, 6, 9, 10, 4, 2, 6. Repito, 5, 6, 9, 4, 6, 9, 1, 0, 4, 2, 6, 4, 6, 9, 10, 4, 26. Preguntas por Susanita y toman su pedido para este 18 de septiembre 2021 y tengan en sus casas estas ricas empanaditas, nos vamos a la música, vamos a ver si esta vez podamos escuchar a nuestro gran amigo Freddy Torrealba, con una tremenda interpretación de un gran, de un gran folclorista, que vamos a tener canciones de la próxima semana sin duda Para recordarlo, me refiero a, al gran Víctor Jara y este tema que hiciera tan famoso la, in, la agrupación Intigimani, la partida interpretada por este gran maestro, el maestro Freddy Torreal. tremendo tema tremendo tema de mazo ya pero una interpretación magistral de nuestro maestro freddy torrealba y con muchos músicos más además ya así que muy bonita la expresión musical esta noche que inauguramos el programa como dios manda porque te saben que deberá hasta las nueve y media noás pero ahora ya estamos hasta las 10 ya y vamos a seguir con la música con una gran agrupación de Diquique que nos va a transportar con esta América Andina esta noche. Guamari y Morena, Morenada del Desierto Guamari esta noche, esta morenada del desierto. Saludo muy fraternal desde aquí para nuestros amigos de Guamari de Iquique, ¿ya? Y seguimos en la, en la ruta de la música esta noche, ¿ya? Hemos, hemos hablado harto ya, así que ahora vamos a la música. Esta agrupación radicada en el Ecuador, pero hecha con con misticidad de, de los pueblos, Hay colombianos, hay ecuatorianos y hay chilenos. Me refiero a la agrupación Altiplano. Esta noche, junto a don Mauricio Vicencio, su director, quito en ensueño. Desde la agrupación Altiplano, desde Ecuador, está Ecuador en Sueños. Qué bonito tema. Oye, quiero mandar un saludito esta noche para, para Mario Magaña, de allá de la Paulo de Roca, ya que no está siguiendo junto a su distinguida señora. ya Así que le mando un saludo desde aquí, de los Guerreros Larcoíris de Puente Alto, para, para esta familia... Que está escuchándonos por allá en La Pablo de Roca Tremenda población esa Con mucha historia Mucha historia La Pablo de Roca La Raúl del Canto La San Ricardo La San Rafael Ya Esas poblaciones emblemáticas De ese sector de De La Pintana Viene siendo ese lugar De platina Todos sus lugares Bueno Ojalá que Le esté llegando La transmisión Súper nítida Para que hayan escuchado Este... ...este saludo... ...también un saludo muy especial... ...para un gran amigo... ...director y creador de la agrupación colla Coyasuyu... ...que es una agrupación de investigación... ...andina, mi gran amigo... ...el Rola Pérez... ...Rolando Pérez, para ti un saludo esta noche... ...para ti y toda tu familia... ...y... ...y me sumo también el saludo para todos los amigos... ...de la población Pedro Aguirre Cerda... ...de acá de Puente Alto... ...porque fue en ese lugar donde nací... ...donde crecí... Y donde tuve la oportunidad el otro día de encontrarme en una esquina, algo muy mágico, sorprendente incluso, poderme haberme encontrado con mi vecino de toda la vida. Algo muy hermoso, creo que a veces a mucha gente lo hace falta volver atrás, volver al lugar donde donde uno es. Eso se llama en Aymara, Kutima. Volver al mismo lugar donde nació, para, para extraer la esencia. Porque se, muchos de nosotros nacimos con muchos escasos recursos puesto que nuestra nuestra comuna fue creciendo de a poco nuestros padres en este caso mi madre llegó a un campamento allí en la pedro aquí reserva y crecimos en esas calles entonces a veces nos olvidamos como dice por ahí el viejo adagio campesino en este mes del folklore eh, nos olvidamos que fuimos potrillo a veces nos va bien en la vida y no olvidamos puntos ...ya no nos acordamos más de dónde nacimos... ...nuestros vecinos, nuestros amigos... ...que fueron de infancia, así que... ...un saludo muy especial para ellos... ...yo no me olvido nunca, siempre voy... ...siempre estoy allá cuando puedo... ...pero el otro día fue mágico... ...muy linda experiencia... ...ojalá que se vuelva a repetir... Eh, ...también quiero mandar un saludo... ...a la agrupación Raitay... ...ya, Una agrupación que por hoy, por hoy está... ...en cadena de oración... ...por, por su gran director... ...y creador y fundador de esta gran agrupación... ...como es Don... ...eh... ...bueno yo lo conozco como Hernán Gallardo... ...el Nano Gallardo, ya... ...así que le mandamos todo el Nehuen aquí... ...al Nanito para que se recupere... ...está hospitalizado en estos momentos... ...así que toda la fuerza para él... ...y toda la fuerza que le está dando la agrupación Rai Tai... ...a este gran amigo... ...y hermano de acá de los Guerreros del Arco Iris. ...vamos a la música... ...les parece ahora ya dando los saludos y todos y, y sumándose estos chiquillos a, a escucharnos, vamos a escuchar a una gran intérprete chilena porteña ella porteña buena moza no nos haga sufrir más y vamos a la música con Pascuala y la vaca y esta canción quechua si el no sinó. Lle va mosçar la puna Con com dels coninos. Juga van coll a dir dos mil fuegos pi Juelita y la vaca con esta canción quechua hermosa canción ¿eh? Eh, el otro día tuve la oportunidad de ver ahí La Maquinita, un programa que dan en Canal 13 Cable eh, una producción completa de ella y muy buena muy buenos músicos tiene, incluso un integrante de Intiimani la acompaña bueno, ella tiene mucha fuerza, con su voz con su interpretación y por supuesto con su acordeón cualitas y la vaca esta noche con nosotros bueno y seguimos cantando pues seguimos viajando hoy día bien bien locales ¿eh? nos lo hemos, hemos puesto así que hoy aprovecho a mandarle de nuevo el saludo a mi compadre rolando pérez que se le fue el link dijo no escuchó el saludo bueno reitero el saludo a mí mi, mi compadre eh, rolando pérez ya de la Coya suyu y además Eh amigo y vecino de La Pedro Aguirre, ¿ya? Saludo para para ti y toda la familia, especialmente para la Meche. Ya, que se cuide mucho la Mechita por allá en La Pedro Aguirre. Ya, vamos a a interpretar con esta gran agrupación de acá de Puente Alto, Los Laquitas de San Lorenzo. ¿Quién lo interpretarán? Escuchemos porque no tenemos muy claro qué es lo que viene. Veamos qué nos traen estos chiquillos que están están en sosegado este último tiempo, pero Ojalá se puedan volver a reunir. Vamos a escucharlo. La Quita de San Lorenzo. Estás de San Lorenzo, amaneciendo en Macaya esta noche con nosotros. Estos chiquillos que, que son de acá, de, de, de la provincia. Y que se fueron como acallando, pero vamos a tratar de que vuelvan a renacer. ¿ah? Ojalá que vuelvan a renacer. Porque mientras soplen los vientos, mientras soplen las sicuspusas o zampoñas, la música andina no morirá. ya Así que hay que y eh, nos vamos a ir ya pues nos vamos a ir o sea nos falta poco y extraidad si sí, nos falta poco nos vamos a ir despidiendo hemos tratado de hacer un programa hoy día hacía tiempo que el sebastián no estaba en los controles Así que le costó su poquito no es fácil pero se manejó bien y pudimos grabar incluso el programa así que se los vamos a mandar a todos los que nos escucharon esta noche para que si no pudieron escucharlo los escuchen y lo ramifiquen para que otra gente también se haga ácido ha del programa y, y estemos todos los miércoles aumentando a la familia para todos los que nos escucharon esta noche muchas bendiciones ya que Dios y la tierra la Pachamama les bendiga que el Tata Inti o Padre Sol les dé toda la fuerza para comenzar el día y este fin de semana sea mejor y miremos al futuro con con una vista de cambio, con una vista más más a, a volvernos hacia nuestra familia y especialmente en este mes hacia la tierra. La identidad es el folclor, la tierra es también nuestra propia identidad y la debemos de cuidar y proteger. Decía por ahí Don Nicanor Parra, el error consistió en creer que la tierra era nuestra, Cuando la verdad de las cosas es que nosotros pertenecimos a ella Y nos vamos con este pensamiento en el aire junto a la agrupación Los Jaivas. Para entregarle esta canción a mi gran amigo de Chant, si no no duerme esta noche. Así que él quiere escuchar a Los Jaivas. Él es un hijo de la tierra. Seamos todos hijos de la tierra esta noche con Los Jaivas. Y nosotros nos encontramos el próximo miércoles. Con el equipo completo, con el Sebastián, con el Esteban y quien les habla, haremos los Guerreros del Arcoíris estaremos a punto para comenzar a las 20 horas clavaditas estaremos con ustedes. Muchas bendiciones y de aquí del edificio El Lustrín le gritamos al viento con toda la fuerza del alma, ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! All right.